Atención a la historia que os contamos hoy, ocurrió hace relativamente poco tiempo. Y que nos dice que en este mundo bizarro, nada ocurre por primera vez. Un barrio, un barrio en Madrid se independizó. Donde estaba, tenía hasta bandera. La Insistimos, un mundo bizarro, lo vamos a tratar y vamos a hablar de este asunto con Carlos Montero. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, Hola, Cerro monte así se llamaba, tenían esta bandera y así fue hace relativamente poco tiempo. eh Pues eh, ayer, como quien dice, en 1990, en el verano de 1990, ¿Y cómo fue aquella historia? y ¿Qué fue lo que motivó que se independizara o que existiera un movimiento para reclamar la independencia, no de una ciudad, no de una comunidad, sino de un barrio, eh, ¿Un barrio? Cerro del Monte? Pues es un ejemplo de, de lucha vecinal, de lucha vecinal contra el, el poder, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? que intentaba pues eh, dejar en la calle a una serie de familias de ese barrio, Y los vecinos de, de Cerro del Monte pues eh, decidieron realizar una serie de medidas y una de ellas fue amenazar e incluso llegar a tenerlo todo preparado para una independencia de España, así como suena. Una independencia de España en la que tuvo mucho que ver. En ese momento había malas relaciones entre España y Cuba y Cuba intercedió, ¿no? Exacto, sí, sí. El mismísimo Fidel Castro intervino a favor de estos vecinos porque una de las medidas eh, cansado de cansados ya de manifestarse y de pedir al Ayuntamiento de Madrid, que en aquel entonces estaba gobernado por, por UCD, eh, pues que no dejara en la calle o que compensara mejor a estas familias, eh, decidieron eh, pedir asilo político en la, en la Embajada de Cuba, como a su vez habían hecho eh, varios ciudadanos cubanos en la Embajada de, de España, ¿no? en La Habana. Entonces, eh, el propio Fidel Castro se involucró En, estamos hablando de un contexto un poco eh, delicado en cuanto a relaciones entre los dos países y les ofreció, les ofreció trabajo casa y, y, y bueno una vida una vida en Cuba la ideóloga de, de todo esto de esta idea para que se revolucionara los vecinos de Cerro Belmonte fue una mujer, ¿no? abogada mm, sí. que era hija de, de un matrimonio que vivía allí, porque por lo visto era un, un barrio bastante sí, eh, un mayor, marionero. de edad de edad pues eso eh, pues de tercera edad más o menos y, y bueno, por lo que tú comentas Eh, creo que en un principio fenomenal, pero que ya vio que se le estaba yendo de las manos la cosa, sí, ¿no? Sí, yo creo que fue como una medida de presión. Eh, yo me imagino que tampoco esperarían que esa petición eh, llegara al propio Fidel Castro y que este hiciera caso, pero justamente eh, confluyeron esos esos temas, ¿no? Ese contexto de, de unas malas relaciones entre los dos países. Y Esther Castellanos, que es la... la la promotora de esta idea era era la portavoz, la abogada de estas familias afectadas pues eh, tuvo una serie de ideas, una serie de medidas que, que bueno pues se eh, llaman la atención por lo por lo atrevidas no que son pero bueno eh, sirvieron como como lideró esa lucha vecinal de unos para defender unos derechos que, que les eran que les eran propios les serán lícitos vamos a situarnos un poquito geográficamente eh, Cerro Belmón, de qué parte de Madrid está Está en el distrito de Fuencarral, uh -huh. ¿vale? Entonces, Cerca de Plaza Castilla, para que nos entendamos un poquito, ¿no? Sí, y bueno, eh, en aquel entonces, pues eh, no es que fuera una zona marginal de Madrid, pero pero bueno, era una zona que se encuadró dentro de un, de un plan urbanístico uh -huh. que se llamó eh, Bolsa de Deterioro Urbano de Cerro del, Cerro del Monte. Lo que se pretendía era, era derribar una serie de viviendas que por lo visto no reunían las, las condiciones idóneas idone de salubridad y de y de trama urbanística, y lo que pasa es que los vecinos denunciaban que lo que se pretendía hacer era una especulación, es decir, darles a comprarles a ellos las casas muy baratas, eh, casi irrisorias, y construir una serie de adosados, eh, con lo cual los promotores privados que iban a entrar, era una trama, una trama corrupta, pues eh, iban a hacer el agosto a costa de estas familias que eran de clase obrera, eh, media-baja para que nos entendamos y que se iban a quedar en la calle prácticamente. Claro, porque esto que dices eh, tiene mucha importancia. Lo primero es que tiene que ver el origen, el detonante, la bomba explota por una expropiación, eh, por una cuestión de privacidad eh, de las viviendas, ¿no? Exacto, exacto. Sí, el, el llamado, como hemos comentado, el llamado deterioro, bolsa de deterioro urbano era una serie de actuaciones por todo Madrid que pretendían pues eh, modernizar la ciudad pero claro eh, lo que para era claro para lo que a unos era progreso pues para otros era pues casi que miseria ¿no? y también tiene mucho que ver con las clases sociales eh, la pobreza de ese barrio eh, con el re... eh, comparada con el resto de Madrid eh, también tuvo mucho que ver con esa independencia que cuánto tiempo duró, pues muy poquito, muy poquito porque a ver no sé no es que se llegara a hacer una independencia como lo que estamos viendo en Cataluña, ¿no? Era, era más, pues más una, una amenaza, una medida de, de presión, ¿no? No, pero hubo mucho sí. marketing, porque eh, sí. en realidad, como tú decías, nadie se imaginaba que Fidel Castro se va a hacer eco de esta solicitud no de protectorado uh -huh, sí, sí. y realmente lo, lo que pasó es que eh, cuando se quiso dar cuenta a esta abogada creo que hizo un discurso tremendo no mencionando al, al barrio Fidel Castro y, uh -huh. y les invitó, la embajada creo sí, que sí, corrió sí. con todos los gastos cuéntanos que, el, porque es curiosísimo en, el tema en el llegó a, a nombrar en el, en, un, en el discurso con motivo del 37 aniversario del asalto de el cuartel de Moncada, él nombró a este barrio como un ejemplo de lucha, un ejemplo de, pues, de lucha obrera, y les invitó. En un primer momento les ofreció, hasta 125 familias, les ofreció al irse a Cuba eh, a vivir allí, con, con el asilo y, y, en fin, con casa, trabajo y casi que, que tierras. Pero estas familias declinaron ese ofrecimiento porque suponía, por un lado, el separarse de, de, de su entorno, el irse a un país... Pues que, que estaba muy lejos de, de España, y por otro lado, perder las viviendas, porque si se iban, claro, daban la razón. Entonces, eh, Fidel Castro, mmm, al ver que esto no lo no lo no lo aceptaban estos vecinos, ofreció eh, a una delegación de estos vecinos acudir a Cuba en un viaje con todos los gastos pagados, que se hizo por sorteo para para bueno pues para que fuera lo más justo posible, Y se llevaron a 12 vecinos que estuvieron un tiempo ahí en Cuba y estuvieron pues, pues viendo cómo se vivía en el país y tratados a cuerpo de rey. Y tenían su propia bandera incluso. Sí, sí. Su propia bandera y su propia moneda. Sí, sí, fíjate. Y su propia constitución. Sí, sí, sí. Y era un barrio, ¿eh? De <risa> ¿Y, un, y un himno. Sí, sí, exacto. Un, un, un himno que lo, lo, lo compuso... Ahora no recuerdo bien el grupo, pero era un grupo famoso en la época. No sé si fue, fue Cortatu o... No sé eh, qué 2000 era... Pues ahora mismo me, me pilla, pero pero sí que sí que lo, lo idearon un grupo famoso de la época. No sé, es que no sé si era COD eh, o Bush o un, un grupo de estos, de, de Heavy, vamos, de, de la época, que allí pegaban mucho. Y, y les hicieron un himno, sí, sí. Y tenían su constitución y la, la moneda se llamaba el Belmonteño. Y ellos lo que decían... <ríe> lo que decían es que ellos, la corona, la corona del reino de Cerro Belmonte, que pertenecería a un principado de Villamil, que era, de, digamos, una de las zonas del distrito... ¡La corona del reino, eh! Es que era un reino, era un reino. O sea, la, la corona se la iban a ceder a la a la a la Casa Real Española. Sí. ¿eh? Todos no. lo decían, y eso ya es demasiado, pero vamos... <ríe> Y, pero sí, sí, que lo, lo tenían preparado ya y todo. Qué historia tan curiosa y llamativa, eh, porque ahora en estos eh, meses estamos hablando mucho de Cataluña, pero nos estamos olvidando y nos hemos olvidado de otros eh, procesos eh, de independencia que han existido, algunos tan risueños eh, como este de Cerro monte o el que existió también en esa misma época, de eh, la Ría de Rosa, que también se independizó y que también como movimiento. No es eh, Cataluña el único, sino que ha habido oh, muchos sitios, oh. ¿eh? claro y bueno si nos remontamos un poquito más en el tiempo están eh, los cantones claro, claro los cantones que eso era, <ríe> que se declaraban la guerra incluso unos a otros entonces eh, eh, sí es un proceso que bueno eh, como como como medida ¿no? como diciendo bueno pues mira eh, ya que nadie nos ampara pues nos vamos a amparar nosotros mismos. y hicieron nos hicieron a... referéndum también ¿no Carlos? sí, sí, sí sí exacto sí, sí para, para elegir pues una serie de cosas sí, sí claro para ver si se independizaban o no. <risa> la independencia de Cerro Belmonte, aquí la hemos eh, tratado en la Rosa Vientos en Mundo Bizarro con Carlos Montero. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Qué historia tan llamativa y tan desconocida. Y eso que ocurrió... Hace muy poquito tiempo la independencia de Cerro Belmonte, por cierto, por cierto, hemos de decir que la gente de Cerro Belmonte consiguió lo que reclamaba, consiguió recuperar sus viviendas, sus casas y ahí se acabó ese proceso de independencia. ¿Qué lo lograron? Bueno, ellos eh, dijeron ser independientes, insistimos, tenían su himno, tenían su constitución, su moneda, su bandera, era una historia, es una historia verdaderamente bizarra, verdaderamente sorprendente y desconocida. Ocurrió en Madrid, en el norte de la ciudad de Madrid, hace muy poquito tiempo, 30 años, apenas 30 años. <risa>